Estela Carón. Otra vez no veo la platea. ¿Dónde está la platea? ¿Dónde está la gente de los popular? Está re bueno La gente de la popular que griste ahorita la gente de la, la gente de la platea que grite, Mamá, ahorita oh, vieja Estamos ¿eh? de loca de yo, vieja Tienen que andar por allá seguramente La gente del campo, grita Ay, ay, ay Hoy así somos más Siempre lo mismo, eh Eso es justo. Ahí vamos. ¡Vamos!